Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Comenzaron las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela... ...para empleadas y empleados del Poder Ejecutivo. Nuestro cronista de Exteriores dialogó con el gobernador Sergio Siliotto... ...sobre cupos laborales e igualdad. Y además, el gobernador se refirió a la visita de Carlos Bernal. Como siempre, siempre hablamos de eso. Siempre es bueno escucharlo. Y más que todo una visión estando afuera del gobierno. Muchas veces a veces a nosotros que nos cuesta salir de la burbuja, ponernos del otro lado, ponernos del lado de la sociedad que eso creo que es el gran desafío de mirar este, día a día cuando pensamos una política pública ponernos en el ciudadano que la va a recibir y ver si realmente es lo que, lo que corresponde a partir de la aplicación del sentido común. Eh, hablamos permanentemente este, de empatel y de otras cuestiones más que estamos trabajando y que Este, por ahí no, no salen a la, a la luz, pero son cuestiones de, estratégicas de, de cómo avanzar con el, con el gobierno. Yo siempre lo dije, tengo la posibilidad de contar con el apoyo, con el consejo y el acompañamiento de los, de los tres últimos gobernadores de la provincia de La Pampa, dirigentes con mucho peso, no puedo desaprovecharlo. La Asociación de Trabajadores del Estado denunció despidos en la Municipalidad de Santa Rosa. Liliana Richimont y Blanca Ollarzún aseguraron que se vulneran derechos de trabajadoras y trabajadores. Eh, hemos convocado esta conferencia de prensa para que se tome conocimiento público de la situación que están atravesando compañeros y compañeras despedidos de la Municipalidad de Santa Rosa en esta nueva gestión. La compañera secretaria gremial ha llevado adelante el caso, el reclamo y vemos con preocupación que eh, gobierno que cambia eh, reprime o despide compañeros y compañeras porque entraron en una gestión o en otra. Esto, este modelo se viene repitiendo no ahora sino desde hace muchos años en la ciudad de Santa Rosa. El secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, habló de la actualización en las asignaciones familiares y la ayuda escolar. Aseguró que era una necesidad que se venía discutiendo. Además, analizó las resoluciones del Plenario Nacional del Frente Multisectorial 21F. Eh, lo que habíamos planteado ya en la paritaria anterior era de que se actualizaran los eh, estos montos de, de la ayuda escolar y a la vez necesitamos una, o necesitamos una, una actualización en las asignaciones familiares que están muy atrasadas eh, son valores que han quedado chicos eh, tanto por hijo como por, este, como por esposo o por esposa la recomposición que hubo eh, contempló la, la inflación en cuanto a ayuda escolar, contempló la inflación del año pasado y un poquito más. Ese porcentaje para nosotros es satisfactorio. ¿no? A cinco meses de la fatal explosión de la fábrica de agroquímicos de Sigma en Mercedes, no hay avances en la investigación. Martín Barros, referente de la Organización Ambiental de Vecinos y Vecinas, denunció en Radio Kermés la connivencia entre empresarios y autoridades. Más allá del caso Sigma, lamentablemente hay que reconocer que el historial de la OPDS es muy, muy oscuro. En ninguna circunstancia se, se manejó del modo correcto. Estamos encarando con los vecinos una, una serie de contramuestras auspiciados por la Universidad de La Plata, porque es inexplicable que al mes y medio tengamos confirmada la contaminación y que a los cinco meses haya desaparecido. Cuando el único dato certero que tenemos a medida que pasa el tiempo es que el derrame fue mucho mayor de lo esperado. Docentes de la Escuela 92 realizan una colecta solidaria para el inicio de clases. Ana Aviciati difundió en Radio Cermés el pedido de solidaridad. Juntan útiles escolares, alimentos para el merendero y también ropa y calzado. En estas fechas siempre tratamos de juntar útiles escolares debido a que, bueno, Sabrán que lo difícil que está como para poder acceder a lo necesario para, para el ciclo lectivo y tratamos de juntar aunque sea lo básico para que cada uno tenga su mochilita con, con las cosas correspondientes. Este sábado es el carnaval popular en Villa Germinal con la organización del desayunador del Barrio. Uno de sus integrantes, Miki Fiol, invitó a sumarse a la fiesta. Invitamos a todos y todas los amigos, las amigas, de, vecinos y vecinas del barrio a que se acerquen al desayunador a partir de las 20, mañana va a estar eh, dale que sale de, de, de Villa Parque, sea lo que sea, Pampa en Pampa y la Vía, la Murguita que se ha armado con Julio Grey, las chicas del desayunador, la, las brujas del carnaval. Esas son bravísimas. <ríe> <ríe> eh, así que van a, eh, y bueno, y va a terminar. Eh, eh, eh, también eh, Triana con Pasatriana Triana de los obreros de la construcción así que los esperamos todos y todas va a estar muy bueno justamente de divertirse de pasarla bien que para mala onda está la realidad digamos y esperemos que cambie y vamos a poner un poco de, de humor de alegría y a pasarla lindo se hace este domingo el séptimo festival Villa Alonso Rock César Rivero organizador e integrante de una de las bandas Le Petit Mort contó cuáles son las expectativas Las expectativas son que la gente vaya a pasar un domingo de rock eh, en familia eh, y bueno, eh, con la excusa de, de ayudar a los que menos tienen. Bien, pues. Porque... Ahora todo siempre ha salido bien, así que estamos este, contentos, digamos. Y bien. sabemos que, que va a salir todo a la perfección. Profesores de la Asociación del Fútbol Argentino llegaron a Santa Rosa para hacer pruebas físicas a los árbitros locales. En la mañana Kermesera explicó la actividad el vicepresidente de la Liga Cultural Alfredo Iturri. La posibilidad que bueno, eh, ustedes saben que yo estoy trabajando en el Consejo Federal y bueno, y tengo la posibilidad de, de traerlos los profes y la capacitación es, es muy importante para nosotros. Siempre intentamos que nuestros árbitros este, tengan esta posibilidad. Así que um, estamos primero muy agradecidos a toda esta gente que siempre nos está dando una mano. Acá estoy llegando a la pista y veo que hay, hay muchos de nuestros árbitros, así que también nos pone, nos reconforta que, que ellos quieran capacitarse y evaluarse físicamente, que es lo más importante. La realidad es que nuestro campeonato empieza el fin de semana que viene y bueno queríamos saber este, cómo están todos ellos, que es lo más importante para que después tengan todas las herramientas para que lo posible este, en, el domingo en cancha se, se equivoque lo menos posible. ¿no?